que nada creo que hay que clarificar algunas cosas porque en los últimos días ha tenido difusión alguna cuestión a través de, de los medios de comunicación eh, que no responden a la realidad digamos eh, concretamente me estoy refiriendo a eh, este, el anuncio de, de, de, de alguno de los empresarios concretamente del servicio urbano de, de, de pasajeros este, que aduce que no podría pagar los sueldos y demás este Bueno, esto cuando uno revisa la documentación que ha proporcionado la propia empresa eh, sin entrar en desglosar excesivamente los números, eh, este, pero digamos, tomando esos números que presentó la empresa eh, como los reales, uno advierte que en realidad no debería existir absolutamente ninguna este dificultad para poder pagar los sueldos en tiempo y forma eh, concretamente yo me voy a referir a la empresa urbana porque del interurbano todavía estamos esperando alguna aclaración respecto a algún número que no no tenía demasiada consistencia en el balance este y que el apoderado quedó en que nos iba a acercar así que bueno sobre esa todavía no voy a abrir juicio pero sobre eh, al respecto de, de, de la empresa urbana yo quiero que la audiencia tenga en cuenta algunas cosas, se aduce eh, un aumento de costos importantes en todos los rubros, aumento en la mano de obra, etcétera, etcétera, pero no se está diciendo que ha habido eh, importantísimos aumentos en lo que ingresan las empresas, concretamente. Eh, Los subsidios, que es un factor absolutamente determinante en la economía de cualquier empresa de transporte de pasajeros. Los subsidios del año 2010 respecto al año 2008 aumentaron un 148%. La empresa urbana de pasajeros en el año 2008 recibió 1.300.000 pesos de subsidios, estoy hablando en números redondos, este y en el 2010 recibió... 3.208.000 pesos. Si esto lo contrastamos con los sueldos, en el 2008 pagó 1.700.000 pesos de sueldo y en el 2010 paga 3.083.000 pesos de sueldos ¿Qué significa esto? Mientras los sueldos aumentaron un 75%, los subsidios aumentaron un 148%. Es más, a esta altura los subsidios están cubriendo, en el caso de la empresa de transporte urbano, están cubriendo no solamente los sueldos, sino otros gastos. Inclusive, el subsidio es mayor a lo que gasta la empresa en eh, pagar al personal. Pero además, para dar una cifra muy cercana, en julio del 2010, ahora, hace poco tiempo, la empresa pagó de sueldos en todo el mes 180.000 pesos, y el subsidio que recibió es de 311.000 pesos. Digamos. Así que esto está absolutamente descartado de que no puedan tener dinero para pagar y que les haga falta un aumento de tarifa. Voy a dar algunos otros datos que creo que son importantes. En tres años eh, que lleva de, de, de concesión esta empresa, este cuando inició la concesión era una empresa que no tenía ningún colectivo de su propiedad, eran todos alquilados. En la actualidad, en tres años, eh, compró y tiene de su propiedad 23 colectivos. Esto da una idea de el crecimiento que ha tenido la empresa. Es más, cuando uno revisa los números de los balances, repito, proporcionados por la propia empresa, se encuentra con que en realidad prácticamente no ha habido absolutamente ningún aporte de capital que hayan hecho los dueños. Todo esto ha salido de la ganancia que tienen de lo que les entra, por subsidios y por venta de boletos. Si vamos a lo que es genuinamente de la empresa, yo sé que estos son términos por ahí complicados, el patrimonio neto, pero para que los oyentes lo puedan entender, el patrimonio neto es lo que tiene la empresa cuando uno le resta a todo lo que tiene, todo lo que debe, es decir, lo que le queda absolutamente líquido. En estos tres años, este, la empresa eh, pasó de un patrimonio neto de 18.000 pesos a uno de 670.000, esto en porcentajes implica un crecimiento en tres años del 3.682,5%. No existe en el país y creo que en ninguna parte del mundo una empresa que haya tenido en 3 años un crecimiento de esta magnitud, realmente son cifras este, absolutamente eh, contundentes. La ganancia de la empresa, lo que le queda después de pagar absolutamente todo, del 2010 respecto al 2008, aumentó bastante un 114%, es decir, y si a todo esto le sumamos, cuando yo hablo de subsidios, estoy hablando de los subsidios que recibieron en dinero contante y sonante, aparte de eso que reciben, la empresa recibe 52.700 litros de gasoil por mes, que paga a razón, en este momento creo que está pagando a razón de 90 centavos, cuando cualquier este oyente que nos esté escuchando y que tenga un vehículo eh, gasolero cuando va a la estación de servicio no paga menos de 3 pesos con 40 así que realmente eh, por lo menos desde mi punto de vista y este va a ser el dictamen que yo voy a hacer el día lunes en la reunión de comisión no existe absolutamente ningún motivo para que se aumente la tarifa en ni un centavo realmente con la tarifa que tiene y dado el incremento que han tenido y que es permanente este incremento en los subsidios que reciben del gobierno nacional, no existe justificación para cargar las tintas sobre los usuarios este y aumentarle eh, la tarifa. Cuando la empresa habla de alguna caída de subsidios, ¿a qué se está refiriendo? Eh, se está refiriendo a que antes, eh, hace 3 meses atrás, en vez de eh, 52.700 litros de gasoil, recibían 59.000 litros de gasoil. Es decir, que ahora reciben menos gasoil del que tenían antes. Eh, yo realmente no este, no sé a ciencia cierta Eh, exactamente los motivos, pero me parece, uno puede presuponer que en realidad la Secretaría de Transporte de la Nación, quien, que es quien otorga esto, lo que está haciendo me parece que más que reducir subsidios, está empezando a ajustar la cantidad de subsidios a las cosas necesarias.